someto a una leyenda, a un relato popular, eh? no lo sé, pero hoy me apetecía recordarlo. Nos habla de un alumno que acuda a un maestro. Es un maestro zen. Le invita a tomar té una y otra vez, el maestro siempre hace lo mismo, le llena su taza de té hasta que se derrama el agua. Así, insistimos una y otra vez, y le habla el joven, harto, aparentemente harto, y le dice eh, al joven cosas sin trascendencia. Y entonces el joven alumno le cuenta al, al maestro, ¿cuándo vamos a empezar ya con las clases? Y el maestro le responde que las clases empezaron desde el primer día, pero que... ...no se había dado cuenta... ...a veces... A la vida hay que vaciarla y nuestra vida es una taza de té llena de agua. La taza, le decía el maestro, se llena y el agua se derrama. Esa, esa es la vida, la vida desborda nuestra capacidad y las cosas deben derramarse para llenarse de nuevo, para llenar el espacio con cosas nuevas. A veces hay que vaciarse para después, insistimos, llenar vida de otras cosas. Antes de todo, ello hay que vaciarse y luego volver a llenarse. Esta vez, esto es La Rosa de los Vientos, hay una etiqueta en Twitter, un hashtag, Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros, eh, como todos los sábados, entre la 1 y las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, comenzamos el programa, estos son nuestros contenidos. Insistimos en el horario los sábados entre la 1 y las 4 de la madrugada, los domingos por la noche entre 1 y media y las 4 de la madrugada. Almadilla Rosa Vientos. Ti, Saludos, entre de Truno en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Silvia Casasola en la condirección al frente de la parte técnica, pilota Miguel Jurado y en la redacción y producción Javier Sevillano. Un programa en el que va a estar con nosotros uno de los más grandes historiadores en del mundo, del planeta. Él ganó el Premio Príncipe de Asturias en 2014, ese francés, aunque de origen español, ese Joseph Pérez. Hoy en La Rosa de los Vientos programa en el cual también vamos a hablar de la llorona, también un mito, una leyenda, un misterio. Hoy vamos a hablar sobre este ser que está de moda y que forma parte de la cultura popular, la llorona en el círculo secreto. También tendremos Eureka, Cómodo Martínez y Carabé. ...los nuevos nazis en las nuevas sectas en nazis... ...que ahora han encontrado en la política su forma de crecer... ...y por supuesto cine... ...con José Manuel Esquivano al Callejón... ...y señales en del fin del Mundo... ...se va a acabar el mundo... ...porque el turismo rural se está encargando de ello... ...esta semana ha tenido una difusión extraordinaria... ...un vídeo, un vídeo que vamos a escuchar... ...clientes de un hotel rural en Asturias... ...han protestado porque los gallos del pueblo... Cantan demasiado temprano. Y es que son muy viejos y este vídeo y esta denuncia ha tenido una repercusión extraordinaria. Esta persona eh, con un acento asturero contándolo en un vídeo. Pero es que la noticia de mano tenía que haber sido que un juez obliga a cerrar un gallinero porque molesta a los inquilinos de un hotel. Lo normal es que haya pites en los pueblos. En la reservada hablamos de topos, las personas que utilizan los espías para conocer cosas sobre su objetivo. Y por supuesto, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy ha sido despedido por miles y miles de personas. Un político español que ha estado en todos los asuntos de Estado en los últimos 40 años y que hoy va a ser uno de los protagonistas en materia reservada con Fernando Ruedas. Ha marchado... Insistimos, 40 años, un político, un hombre de Estado, ¿eh? Sí, sí sobre sobre Pedro Rubalcaba, lo que todo el mundo coincide, aunque no lo diga muy alto, porque parece que a veces porque alguien se muera no se puede contar, es que fue eh, uno de los hombres que manejó, eh, se manejó en esos lugares tenebrosos que nosotros hemos llamado las alcantarillas lugares por cierto muy dignos en los cuales se pueden hacer muchas cosas buenas aunque también es verdad que en ellos se hacen eh, cosas muy malas por eso en tirar de la manta hoy eh, voy a contar dos historias de primera mano que, que conocí de él no y luego pues, hablaremos de eso de lo que tú dices de, de, topos. de los topos peligrosos no que, eh, que en topos el fondo son se vienen a ser Gente que informa a los espías sobre lo que ocurre en uno de sus objetivos, ¿no? Eso es. Eh, so, es gente, y vamos a traer unos casos absolutamente eh, llamativos, que creo que pueden sorprender muchísimo. Gente y, que y no actúa... no son, perdona, Fernando, no son espías de 8 a tres son espías cuando el jefe, digamos, del espionaje, el que tiene esos topos, lo considera oportuno. Voy a preguntarle a fulanito que es mi topo ahí, ¿no? Efectivamente, es, es gente que que trabaja a veces por, por dinero y que lo que hacen es traicionar a alguien que realmente cree que, eh, que puede confiar en ellos. Contaremos el caso del espía de la CIA que pasó a ser un topo al servicio de los chinos, el terrorista yihadista que pasó a ser un topo al servicio de la policía, bueno algo apasionante que os recomiendo escuchar en un ratito en materia reservada en un programa que comienza ya mismo, eso sí antes, pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que nos ofrece Silvia Casasola pistas que os vamos a dar ahora mismo, pero también os quiero avisar, aunque lo iremos diciendo poquito a poco todos estos días, que el 25 de mayo tenemos la nueva cita del Bosque Cebreán en Riva de Sailices, que ya hay una página, la página de la Asociación Oficial y también en Facebook donde se cuenta todo lo que vamos a tener como la visita de un combate medieval que van a hacer con la asociación Majerit y también pues la visita al Cuevo de los Casares hablando de Cuevas Talisman, con Callejo bueno, muchísimas cosas estupendas así que muy atentos el 25 de mayo en Riva de Salices ahí nos vemos por la mañana el sábado dentro de nada y ahora vamos con las pistas bueno Esta noche, el protagonista no es un personaje, sino que va a ser un grupo musical. En concreto, una banda que marcó un antes y un después en la estrella de la música. ¿Y de qué banda hablo? ¿Si sobrevivió a pesar de los distintos conflictos que tuvieron que superar? Atentos, las opciones son Rolling Stone, Led Zeppelin y Pink Floyd. Así que ya sabéis, en rosa.vientos.es o con almohadilla rosa.vientos en Twitter podéis participar y los que acertéis, entre todos, uno de vosotros recibirá un regalo del programa, del programa veterano de la Rosa de los Vientos. La 1 y 10 minutos, hora de comenzar. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y hoy, y es que la actualidad se manda, Alfero Pérez de Rubalcaba ha fallecido, hoy comenzamos con Tirar de la Manta.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 muy duras, durísimas de todos, eh, eh, hoy sacan... De, de, eh, la, de conspiraciones, de bueno, la, que, lo recuerdo que le acusaban lo de, que se ha dicho, de la campaña de los claro, 11 Lo M, que se tal, ha dicho ¿no? en la caverna, en la caverna sobre Rubalcaba, no tiene ningún <coughs> perdón. Se han dicho barbaridades absolutas. Eh, Rubalcaba tendrá sus luces y sus sombras, como todos, eh, pero no tenían las sombras eh, que, que le pintaban en esas cavernas eh, que... que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 Lolo dio un paso más adelante y apareció directamente, eh, se presentó de una forma voluntaria ante la Guardia Civil. Y ahí declaró que unos amigos suyos se habían ra radicalizado en la escuela coránica en el barrio de Valdebernardo y que eh, les habían animado a cometer un atentado.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 Buenas noches Un historiador y un hispanista de primera, eh, francesa, pero sobre todo historiador y como persona europeísta porque eh, que es eh, lo que puede aportar un historiador a unos tiempos como los actuales en donde eh, se mira al mundo con dificultades eh, y a lo que está ocurriendo eh, hay muchas eh, cosas, un historiador nos da mucha credibilidad y mucho crédito a lo que está ocurriendo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 dieciséis estamos reanudando el curso de la historia de que se cortó en la batalla de Vidalar en mil 1521, y está muy clara para mí, estamos muy en, en, en lo verdadero, Fernando de los Ríos, al pronunciar este juicio.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 Hoy un placer contar con alguien como Joseph Pérez en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Uno de los historiadores más importantes del mundo ganó en el año 2014 cuando se llamaba así si todavía el príncipe de Asturias en de Ciencias Sociales. Un personaje fundamental, un hispanista histórico, nunca mejor he dicho que ha estado aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora en Onda Cero, las noticias la actualidad y después continuamos.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 Almohadilla Rosavientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Luis Soto nos dice con Almohadilla Rosaventos, a propósito de la conversación que hemos mantenido con Joseph Pérez, uno de los grandes historiadores en del mundo, nos hablaba de Juana Apodada la Loca y dice, a Juana la Loca no estaba nada de loca. Y evidentemente él y toda la gente que sabe la historia sabe que Fue considerada loca por quienes querían gobernar y por quienes querían usurparle el poder a ella. Y de, era demasiado libre eh, Juana la Loca, Juana de Castilla. Eh, pero ha pasado la historia como Juana la Loca, como sus enemigos, que eran parte de su familia, querían que pasara. Comenzamos en la nueva hora, el nuevo tramo de la Rosa, los ventos, eh, aquí en la sintonía de Onda Cero... Vamos a tener Eureka con Mado Martínez y vamos a tener también Círculo Secreto con Manuel Carvallal con quien vamos a hablar de La Llorona, un mito en México, forma parte de la cultura popular pero es un enigma, un misterio y hay casos verdaderamente extraños y extraordinarios. Que os vamos a comentar aquí en Las Rosas Vientos en el Círculo Secreto pero después de las pistas para conocer nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Así es, recordamos además que no es un personaje, sino que en esta ocasión es una banda, una banda de música, y que marcó un antes y un después en la historia musical. Y que además sobrevi sobrevivió a pesar de los múltiples conflictos que tuvieron. Bueno, pero aquí va la segunda pista. ¿De quién estamos hablando si se han convertido en un icono intelectual del siglo XX? En rosa.vientos.es o con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, decirnos cuál de estas bandas que os vamos a decir es. Rolling Stone, Led Zeppelin o Pink Floyd. Ya sabéis que podéis participar y uno de vosotros, entre todos los que acertéis, se llevará un detalle del programa. Manuel Carvalho, ¿tú quieres ser más de Led Zeppelin, de Pin Floyd o de los Rolling Stone, por ejemplo. Yo que son los personajes más... o los eh, grupos eh, que son a los eh, sobre los que está preguntando esa ¿sí? noche sí, Silvia que está sola. Yo soy más de los eh No, solo de los Rolling, no, soy el ACDC Yo soy fiel a No, ya, pero, pero aparte de EasyDC eh, sí, de... Claro, estos tres. El, el, no digamos, digamos de esos No se ha fallado. Me preguntando... ¿Subes o bajas, no, Estoy a medias. Para gallego no, es ya estoy. Yo, ese ¿no? grupo porque es el único que me sé. Sí, ah, sí. que es el único. ¿Es el único... De, <risa> de, de, de no, estos no, nunca los has oído mencionar siquiera. Sí, el, el, el, Entonces, el, el, el Rolín es el de los morros, ¿no? Es el que tiene... La lengua, la lengua. La lengua, es el Si son, son Le, personas, ¿no? Le Zeppelin No sé Yo soy más de música culta Hombre, yo soy más de música culta eh, Eres no, más de pues música entonces... culta O, o sea, que, y, y están esta, lista claro, Pink Floyd entonces, O Le Zeppelin, ¿eh? Estos todos No, no, está Madeus Mozart Está Beethoven Brandt No, eso es Schubert, música clática, clásica Pues eso, es música culta sí, No, no, no, no, no, no, no. Clásica. Ese culto... Ver, que tienes? Es como si me preguntas por fútbol, tío. Es que no sé nada, ni de música, ni de fútbol, ni de política. como que pregunta... no sabes de fútbol nada? A mí, sí. Claro, bueno, a mí pregúntame por cosas importantes. Claro. claro. Eh, ¿En qué división está el Coruña? idea. ¿Tú, ¿Tú quieres que me echen de la ciudad o que me apaleen? Entonces, qué, qué no lo, sé? ¿Tú no tú lo sabes. sabes. Supongo que en primera o segunda, ¿no? A, y, o en tercera o en cuarta. Tu no pre pase, pregúntale ¿eh? en dónde sí, está gallego. el dol mental y el megalito. ¿En qué es? año ganó la liga el deportivo? Eh... El siglo 20 En el siglo XX no. Sí, sí, fue en el siglo XX, sí, seguro Fue sí, después del 2000 fue, ¿no? No, eh, ¿no? no, después del 2000 es el siglo XXI, ¿eh, Manuel eh, Eso, bueno, pues en el siglo claro. eh, Nos ganó en 1997 eh, Con un Pero 2 al español Al final me va a hacer llorar y la llorona voy a ser yo Sí, sí, sí La llorona es la protagonista esta noche contigo En el Círculo Secreto La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 Entonces ya este yo y ah, pues no no hay nada, no hay nada, le digo sí pero pero yo lo vi, yo lo sentí dice no, no no hay nada. Entonces fue cuando este ya me animé otra vez a ver, digo, mira aquí abajito, y en el cartincito que está. Bueno, una historia fantásticamente sí, a contada. Me gusta mucho, me gusta mucho este caso por un elemento, porque lo que parece un un encuentro casual.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 No ¿Cómo sea, era la imagen, Darío? Una, una imagen blanca, o sea, sin cara, no es que tenía pierna, no es que tenía mano. O sea, sí. yo la vi a una distancia de unos menos 60 metros, ¿no? Eh, ahí donde está el monte. Que es aquel descampado que, aquel que se descampado ve allá. Que está allá, sí. Sí. Más o menos 2 metros 30. Yo no sé si estaba elevado el piso, no, pero 2 metros 30, 2 metros 20 tenía seguro. ¿Y hacía algo? Es decir, eh, gritaba... No, no, corría. ¿Y cómo corría? ¿Corría, ¿corría no? ligero? No, ¿sí? sí, una velocidad terriblemente. Una velocidad terrible tenía. Y este...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 mucho eh, más extendido que en México México es eh, muy conocido muy popular eh, pero que se encuentra en toda no, América hemos comentado ya casos de, sí, de sí, Costa sí, Rica sí. de Argentina hay casos de Bolivia en Ecuador en Guatemala en México le ha dado luego nombre digo, le ha dado popularidad entre comillas eh, pero está en todos los sitios eh, la llorona está en todos los luego te digo algo sobre eso del mito pero te parece que primero escuchamos venga por? A las 9 no, de la noche, más o menos, estaba yo con una señora acá que ya estábamos esperando el sereno para ahí que se lo hizo oscuro. Y cuando miramos, ese, sentimos para el lado la pileta acá al frente, hacia la derecha, llorar una mujer. Y nosotros teníamos toda una barrera baja y todo digo, ¿por dónde se me han metido? Y le digo, vamos a ver, no, ya no quiso, me fui yo. Cuando iba llegando, aprendí las luces porque ya está oscuro.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 De eh, mira, con Donato estuve yo Sí, sí, sí, sí yo acabo de un para vivir Sí, yo también acabo de recibir un mensaje de mi padre que dice que me deshereda formalmente sí. por no saber en qué división está el deporte En el año 2000 es todavía el siglo XX, ¿eh? Bueno, pero no te castigamos, mañana vienes otra vez aquí Menos mal, muchas gracias. Manuel Carvayal, muchas gracias sí, hasta hasta la. la Rosa de los Vientos En onda Cero, Eureka. Menos vacas, más árboles. Esa es una de las formas para combatir el cambio climático.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 Eso. Mado ha plantado pinos, así como pensando en otras cositas, ¿no? Claro. <risa> bueno, vale, también he plantado algún naranjo, ¿eh? ¿eh? Pero el eh, ha sido árbol, eh, ha plantado pinos eh, y ha sido un poquito vaca. Algunos eh, dirán, bueno, pero esto, pero esto tiene mucho que ver, se pueden plantar pinos... Eh.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 Aquí en Eureka, con Mado Martínez, luchamos por el planeta y luchamos también por la ciencia. Hay quien nos da conocimiento, que nos den de saber y nos lo cuenta aquí. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Finaliza una hora más en las Rosas Ventos, una hora en la que hemos tenido Círculo Secreto, Eureka, y nos queda todavía una hora en la que tendremos eh, Callejón con José Manuel Esquivano, Carabel, las sectas nazis, las nuevas sectas nazis, vamos a tener señores del fin del mundo. Esa denuncia, esa queja que ha habido en un hotel rural, en donde se quejaban de que los gallos cantaban a unas horas prohibitivas, pues como todos los gallos. Ahora escuchamos eh, las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. saquen de dudas con el Madía Rosavientos eh, que nos saquen de dudas eh, porque nos dice Luis Zapata los goles en ese partido los marcaron Donato y Ron Mackay eh, yo he dicho Donato y José Ramón o Frank eh, lo de Donato está claro pero ¿quiénes marcaron los goles el dorcero el español el título de liga el Solamente ha habido nueve equipos en toda la historia de nuestro país que han ganado la liga. Y uno de ellos es el Deportivo de la Curiña, que ahora se ha tomado un pequeño descanso, de unos eh, 20 o 30 años, eh, pero que volverá a ganar eh, ligas en el futuro. No sé si de primera o de segunda. Pero la, las volverá a ganar. Y, eh, pero que no saquen de dudas. Eh, también nos dice eh, Nora, una de nuestras oyentes, eh, que, bueno, que, que se va a descansar. Que, que no se vaya a descansar, que le mandamos eh, a la Llorona, que hemos hablado en la hora anterior en el Círculo Secreto con Manuel Carrayal, de la Llorona, de las apariciones de la Llorona. Y ahora vamos a conocer eh, también antes de... Otras cosas que tenemos en esta hora de programa, que tendremos el carabé, que tendremos callejón, que tendremos señales del fin del mundo. Atención a lo que vamos a escuchar y a lo que nos va a contar Javier Sevillano, pero vamos a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto. El personaje oculto, el grupo oculto, la respuesta del Enigma, Silvia sola Pues mira... Los tres grandes grupos musicales son emblemáticos y han acompañado a varias generaciones. Por ejemplo, los Rolling llevan en el candelero desde 1962. Y este año resulta que ha tenido que suspender varias giras por la enfermedad de su líder Mike Jagger. Les Zeppelin pues aparecieron en escena en el año 68, pero su primer tema salió a la luz en el 69 retirándose en 1980. Y su leyenda dice que hicieron un pacto con el diablo lo único cierto es que después de muchos años se han reunido Robert Plant, Jimmy Page y John Paul John para participar en un documental que conmemora los 50 años de la banda por tanto, ¿quién nos queda? A a no que a a así es, nos queda Pink Floyd que está considerada una de las bandas más influyentes en la historia de la música y un icono cultural del siglo XX. Ellos aparecieron en 1965 con otro nombre y aunque su líder Roger Waters se separó del grupo en 1985, ambos han seguido triunfando por caminos separados. Solo de sus ventas son tremendas. Sobrepasan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Resulta que The Dark Side of the Moon, que es el tercer álbum más vendido de la historia de la música, bueno, pues según las estadísticas, uno de cada cinco hogares en Londres tiene un disco, y en especial este disco de Pink Floyd. La estadística a nivel mundial dice que una de cada 12 personas tiene este disco, el de Darkseid of the Moon. O sea que es una pasada. Y según el libro Guinness de los récords, el álbum de Darkseid of the Moon fue el que más tiempo permaneció seguido en las listas de los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Ni más ni menos que 730 semanas, unos. 14 años seguidos en las listas de los más vendidos. ¡Jolines! No me imaginaba todo eso de, de Pink Floyd. Bueno. Pues sí, pues sí. Espera, espera. ¿Ah, sí? Porque no sabes por qué es actualidad. Esto es todo ah. lo que estamos recordando. Bueno, la banda Pink Floyd es actualidad... Es actualidad por alguna efeméride to, de todo eso, ¿no? Porque ha venido una exposición a sí. Madrid ah. eh, en los salones de IFEMA. Se llama The Pink Floyd Exhibition y es de Mortal Remains bueno pues la exposición ha abierto este viernes va a estar hasta finales de septiembre y es un viaje audiovisual, fascinante por el universo de la legendaria banda y va a haber 350 objetos recopilados que se podrán ver, contemplar y no sé si alguno incluso dejarán tocar en Londres creo que ha sido un éxito tremebundo así que ya veremos a ver cómo se porta Madrid ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter y es Nora BDJ. Así que, Nora, ahora nos pondremos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección. Fíjate, la acabo de mencionar uno de los eh, mensajes, uno de los eh, tweets. Claro, porque ha estado muy activa. Pues Nora, en rosa .vientos, es nos tienes que enviar tu dirección y te llegará algo muy chulo de la rosa. Y me toca la fibra sensible eh, este mensaje de Luis Zapata que dice, Dios se te oiga y nos pone un gif, un mensaje con una foto de un gol eh, marcado por el Deportivo de la Coruña entonces a servidor y una parte de mi vida, le gustaba el fútbol, lo seguía, era capaz de hacer lo que fuera por ver un partido del Deportivo de la Coruña, años 90 los, durante los años 90 del siglo pasado el mejor Bebeto, el mejor Maur Silva, El mejor Donato, sobre todo, sobre todo el mejor rivaldo, que luego se fue al Barça y no fue el mejor rivaldo. El mejor rivaldo estuvo en el Deportivo de la Coruña, el mejor Macay, el mejor todo, todo, todo. Fran, José Ramón, eh, muchísima gente, Boro. Eh que estaba en ese Deportivo de la Coruña fantástico, eh, entrenado primero por eh, Asensio y luego eh, por y Ureta, fue un Deportivo de la Coruña fantástico, a la gente que nos gusta el fútbol, que nos gusta Galicia que nos gusta la Coruña eh, fue muy importante, fue fue y ojalá sea en el futuro <risa> y, y, y me corrige, me corrige Arsenio, ¿no? Arsenio, ¿no? Claro, Asensia, claro, no, yo no, es, no, es, es que, que estaba este, pensando en Arsenio, digo Es que tantos nombres, tantos nombres Algunos me tengo que equivocar, ¿no? Arsenio, Arsenio Arsenio Iglesias, eh, Iglesias, ¿no? Iglesias en el primer Super Deport Y luego jabu y Rureta en el segundo Super Deport En el que ganó la liga eh, Fue con Javui Rureta Y anteriormente estuvo Arsenio Iglesias la rosa de los vientos en onda cero respirar para sacar la voz despegar tan lejos como una águila de luz respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos liberarse de todo el pudor tomar de las riens no rendirse al opresor caminar erguido sin temor respirar y sacar la voz. La cara B. Los cabezas rapadas han vuelto, los skinheads siguen aquí. Tengo los han los... tapado sus cráneos y su discurso ha encontrado asidero en movimientos políticos. Sembraron el terror en los años 90 del siglo pasado, pero...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 David Docal es una de las personas que más sabe sobre este tipo de grupos, es director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia, doctor por la Universidad Rey Juan Carlos, autor de diversas publicaciones relacionadas con la prevención de la radicalización, autor de libros como Odio en las Calles. Ya estamos con él, David, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, un placer hablar con ustedes.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 La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Cine del de siempre, del clásico. Con olor a spaghetti western, hoy lo vamos a saber, ¿eh? porque lo decimos ¿eh? en el callejón con José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Digo con olor a spaghetti western, ¿eh? porque en España se sí. sí hicieron muchos westerns, ¿no? Hombre, y también natural, este. Na naturalmente, en España han hecho westerns los directores españoles. Y, por supuesto, Sergio Leone, ¿no?, con aquellas eh, famosas películas, el bueno, el feo y el malo, en fin, bueno, el espagueti western se lo daba en Almería, muchas películas, Bruno, muchas. ¿Y estás se sabe dónde se ha robado el escenario pues, eh... cuál es? Pues también en Almería y en otras localizaciones de España, porque es una película coproducida con capital español. Es decir, para nuestras cuentas, Los Hermanos Sisters, que es de lo que vamos a hablar ahora, pues es una película también española. Pues eh, vamos a hablar de esa película, la crítica, el comentario. Esta noche, la película Los Hermanos Sisters. ¿Eh? ¡Somos Los Hermanos Sisters! ¡Entregándoslo y os dejaremos vivir! Charlie, ¿Ah? hemos tenido suerte. Es el momento de dejarlo. Podríamos abrir una tienda. ¿Qué tienda? ¿Qué gilipolleces estás diciendo? Entras por la puerta. Terminamos el trabajo. Bueno, muy bien. Y como en toda película del oeste no podía faltar los tiros. Pero muchos, muchos tiros. En esta película, Los Hermanos Sisters, que ha dirigido Jacques Sodiar, el director francés. El guión es de Jacques Sodiar y Thomas Bidegan. La producción de Pascal Cruchetet, de Michel de Luca, de John C. Reilly y también, como decía, con producción española. Y los protagonistas son John C. Reilly, Joaquim Phoenix y Jake Gyllenhaal Eh, bueno, Jacques Odiar, como digo, es un director eh, francés, parisino, es el director, recordemos, de un héroe muy discreto, de La mi corazón se ha parado, un profeta, o película con la que ganó el gran premio del jurado en Cannes, de óxido y hueso, y Deepan, que ganó la palma de oro, nada menos en, en Cannes, eh, entre otras películas y entre otros múltiples premios también. Con los hermanos sisters ha ganado cuatro César, de cine francés, incluyendo el de mejor director, y también ganó el premio al mejor director en el pasado Festival de Venecia. Bueno, el cine de odiar, como yo creo que gran parte de la cinematografía francesa, posee una evidente vocación transfronteriza en cuanto a los géneros se refiere. Por eso no me, no me extraña mucho que aceptara el encargo de John C. de rodar un western, algo que ya los americanos hacen en pocas ocasiones. Claro que este no es un western cualquiera, y menos pasado por el objetivo y la escritura de Odiar y de su guionista los hermanos sisters, Charlie y Ellie se llaman, eh, son dos pistoleros al sueldo del Comodoro, un capo mafioso de la época, estamos en 1851 en plena fiebre del oro que les encarga localizar y eliminar a un químico que ha descubierto parece una fórmula para extraer el oro, el preciado metal, bueno enseguida eh, tienen que localizarlo y para eso se, se ocupa un experto detective, que se lo encargan, que muy pronto da con la futura víctima, con lo cual ellos solo tienen que quitarle la fórmula y matarlo, cosa que parece fácil. Bueno, lo que no se esperan es que el detective y el químico entablan una relación especial que va a dificultar el trabajo de los dos hermanos. Y además estos encuentran de camino más de una dificultad léase broncas, tiroteos y otros peligros imprevistos el menor de los cuales no es precisamente su propia relación Eli se arroga el papel de jefe y Charlie no parece estar muy de acuerdo y este se plantea un futuro que al otro le parece demencial bueno, entre disparos disputas, cabalgadas y enfrentamientos más o menos mortales vamos conociendo a los personajes y hasta algo de su historia el guión se desliza entre un naturalismo descarnado y un surrealismo latente que de vez en vez asoma entre las costuras del diálogo y bajo situaciones absurdas y a menudo bastante feroces. Esto da una subversión de los códigos del género que huye de la épica, que es su alimento principal, desde John Ford a Pekinpah, tanto como de la ironía, la ironía de Sergio Leone y también de Pekinpah, por supuesto, para acercarse a una mirada humanista que habla de la avaricia y la locura, de la utopía, la mentira y el fracaso, la derrota, en fin, de los hombres solos, una constante en la carrera del director. La primera película de odiar fue Mira a los hombres caer, anegados en su propia virilidad y su propia fuerza bruta. Estos son los dos hermanos de la película, dos brutos en estado puro, en oposición a la otra pareja protagonista, pero por eso mismo Quizás sean merecedores de una segunda oportunidad Yo no estoy muy seguro De que Jacques Odiar se la quisiera dar Pero el espectador puede juzgar al final por su cuenta En todo caso Los valores de la película están ahí En la magnífica y entregada interpretación En la espléndida banda sonora de Alexandre Desplat En la cuidadísima fotografía Y en la formidable historia Que sorprende, divierte, atrapa y convence Exactamente eso que es el cine, Bruno A mí me sorprendió mucho en su momento, yo cuando era chaval, cuando era joven, eh, veía que siempre echaban a las tres y media en cualquier cadena de televisión. Bueno, entonces solo existía una, siempre echaban una del oeste, una de indios sí, sí. y vaqueros. Y no veía gran cine o no pa parecía gran cine, pero luego, con el tiempo, se va descubriendo que hay muchos en valores extraordinarios cinematográficos y también humanos en por esas supuesto. películas, en las películas del oeste. Y seguramente eh, eh, su estética lo que sea, ha generado una falsedad sobre lo que se cree sobre esas películas, que hay algunas Como hay miles de películas, pues claro, algunas claro, malas y algunas claro, buenas. Pero es que las buenas son muy buenas. Eso es, las buenas son muy buenas. Lo que pasa es que efectivamente es un género que se ha practicado tanto en alguna época del cine americano y también, como decíamos, del cine español y del cine europeo, ¿no? Que hemos hecho eh, westerns eh, prácticamente en todas las latitudes, ¿no? Se ha hecho tanto, tantas y tantas películas del oeste, como decíamos entonces, que claro que hay un poquito de todo, ¿no? Pero las grandes películas del oeste efectivamente transmiten unos valores... Eh, humanos, unos valores de grandeza de humanidad, de solidaridad muchas veces que realmente son importantes al lado también hay otras cosas que a, a mí particularmente me gustan menos, pero como tú muy bien dices las buenas son muy buenas y se hizo en su momento mucha política ¿no? porque eh, sí. siempre eran malos los indios, eh, pero en pero algunas no, ¿no? No, no, en algunas no. Hay películas en las que, po poco a poco, ¿verdad? Claro. Se en esa dinámica, poco a poco, yo me, me estoy acordando de ahora mismo pues de Kevin Costner y su Bailando con Lobos, ¿no? Que habla de la convivencia entre un blanco y los indios que los tiene al ladito mismo, ¿no? Y en otras películas también los indios han sido protagonistas. Pero claro, es verdad, es que el esquema típico, el esquema esencial de la película del oeste, como muchas veces del policiaco, de las películas bélicas, es eh, la, la dicotomía entre buenos y malos. Unos son los buenos y otros son los malos, y en esas películas los malos eran casi siempre los mismos. Hace no mucho tiempo, es que no recuerdo el título, pero es una de las grandes películas, uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos, de los últimos años, en el mundo del cine, es un western de Tarantino. Eh, que también se acercó... Uh, Tarantino se acerca todo a todo aquello que suene, sí, suene a disparos, sí. ¿no? Y como no lo ha al cine del oeste, ¿no? Ha hecho varios, ha hecho varios. Los odiosos ocho, por ejemplo. Sí. Es una película naturalmente original, como todo el cine de Tarantino, pero una película que se encuadra en esta estética del, del western. Con Western más Tarantino, hay que decir, ¿verdad? Exacto. No, no se sabe si es una película del oeste, un western, o es una película de Tarantino, o es las Eso dos es. cosas a la vez, ¿no? Pues sí, pues sí, las dos cosas a la vez. <risa> Vamos eh, con la actualidad la noticia. Importante noticia, eh, Hoy. Y es que la noticia, la información nos habla sobre la existencia o la no existencia de salas de cine, cada vez hay menos Pues sí, pues sí, vamos vamos, <ríe> vamos mal, se ha publicado el informe FECE de la Federación de Exhibidores de Cine de España, naturalmente los exhibidores son los que saben mejor que nadie cómo está el negocio, por supuesto de la exhibición en este momento Bueno, España ha perdido en una década 622 pantallas un 15% ¿no? y 100 pantallas en 42 cines en el último año ahora mismo hay 697 cines con 3.518 pantallas frente a 3.618, 100 más en 2018, pero, atención, 4.140 en el 2008. Yo me acuerdo perfectamente cómo eh, en, en estos momentos, en el 2008 por ahí, hablábamos de la cantidad de cines que había en España, efectivamente estaban un poco por encima de los 4.000, ahora estamos solamente ya en 3.518, cuando hablábamos el otro día de algún estreno de esos estrepitosos que ocupan prácticamente mil quinientas salas, decimos, claro, que se llevan casi la mitad de la cuota. Efectivamente, así es. ¿no? Bueno, los espectadores también han bajado de casi ciento ocho millones en 2008, mil eh, eran prácticamente cien en dos mil diecisiete y no llega a cien. En el año pasado, en el 2018, 97,7 millones de espectadores. Hemos bajado un 9,3% menos y también han bajado las recaudaciones y este es un dato que verdaderamente es significativo. ¿no? 619 millones de euros se recaudaron en 2008, hace diez años y quinientos ochenta y cinco y poco más en dos mil un 5,4% menos a pesar de que las entradas en esos diez años pues naturalmente han subido bastante y subieron mucho además cuando subió el IVA al 21%, han bajado un poquito al reducirse el euro, el, el IVA, al 10%, pero realmente es significativo que a pesar de la constante subida de las entradas hayamos perdido algo más de un 5% de recaudación. Hay más datos, por ejemplo, este también es triste, casi la mitad de los españoles Bruno, no va nunca al cine. Imagino que tampoco leen un libro en todo el año, y música oirán poca. Este es el estado general de la cultura de este país. Un 46% de los españoles no va nunca al cine. El otro 54% va al menos una vez al año, que tampoco es para matarse. La mitad de este porcentaje van al menos una vez al mes y un 10% escaso de esta aproximada mitad van una vez a la semana. Y curiosamente, fíjate, el sector de, de población que más eh, series y más películas ve en las ventanas, en las plataformas de exhibición, que son los menores de 25 años, también son los que más van al cine en España, seguidos de los mayores de 50. Nuestra cuota de mercado, es decir, el número de entradas de cine español que se venden con respecto a la totalidad, sigue estando en el y medio ciento muy detrás del Reino Unido, que vende un 44,8%, casi casi un 45%, Francia más de un 39%, Alemania un 23% e Italia también un 23%. Y el precio de la entrada, para remata pues nos sitúa como el país más barato. La entrada media en España está, lo comentábamos hace unos meses, en 6 euros, exactamente 5,99 euros, con En Alemania está en 8,53%, en el Reino Unido 8,21%, en Francia 6,58% y en Italia 6,47%. Es decir, nuestra entrada no es realmente tan cara, pero los españolitos no, nos, no nos, da, nos da lo mismo, no nos damos cuenta de eso y al cine Bruno no vamos. La verdad es que este estudio, este trabajo, este informe nos plantea una serie de cosas que nos ayudan y nos y varían a muchas reflexiones. Una de ellas es. Sí. Eh, eh, Y, y los datos los has dicho ¿no? que parece que se está partiendo en dos eh, la población y la gente eso es y el mundo de la cultura, aquellos que se interesan por lo que ocurre a su alrededor eh, aquellos eh, que van al cine que leen libros eh, y aquellos que no se interesan absolutamente por nada eh, parece que hay una mitad eh, de la población que se interesa por el mundo y otra mitad que no se interesa por absolutamente nada y ahora <risa> se es. está produciendo ese, ese corte que queda muy mal decirlo pero hay que decirlo sí. y, y es así es, y es que Que hay que decirlo, Bruno. Y también es importante y hay que decirlo con la boca pequeña y que no nos oiga nadie. Un dato que has dado, eh, se está hablando y se ha hablado mucho y claro que hay que perseguirla. Eh, por ejemplo, de la piratería en el mundo sí, de, sí. del cine y también en el mundo de editorial, en todos los mundos, ¿no? Eh, se da la piratería. Pero resulta que aquellos libros que más se venden son aquellos que más se piratean. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, que... Que algo se piratee ¿eh? no quiere decir que se esté quitando ventas, ¿eh? Eh, igual se está quitando dinero a quien quiera aprovecharse claro, de esas ventajas. Claro, ventas, claro, ¿no? claro, efectivamente. Yo creo que sí, muy buena reflexión, Bruno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hombre, la piratería, claro, la piratería, el aumento del de IVA, todas esas cosas, el, el, el informe completo, yo invito a nuestros amigos a que si quieren lo, eh, lo busquen, está en internet, en la página de FECE, Federación de Exhibidores de Cine de España, está el informe completo, y naturalmente ahí hablan también, Eh, entre otras cosas pues de la piratería que efectivamente ha hecho ese daño sobre todo ese daño económico como tú muy bien apuntas vamos con el super 10 y la lista con todos los factores en juego el super 10.com eh, ahí se encuentran todos los datos eh, aquí los repasamos y los explicamos y los contamos eh, cada noche de sábado en el callejón con José Manuel Esquivano. esta semana en el puesto número 10 pues tenemos a la señora tremenda esta la que se lleva a los niños que son malos la llorona La película de Michael Chávez estaba en el puesto 9, ha caído un puestecito en su tercera semana en el Super Diez. Un mito, una leyenda, forma parte de la cultura popular mexicana Pero también de la cultura popular, como sí. todos hay nombres de otros muchos sitios Hoy hemos pues hablado sí. de La Llorona La Llorona, la película, está en el puesto número 10 de El Super 10 que esta semana también nos sitúa en el puesto número 9 Pues en el 9 está Dumbo, yo me he equivocado La semana pasada estaba en el 10, me creí que se iba de la lista Pero ha recuperado un puestecito Y son ya seis semanas las que lleva en la lista la película de Tim Burton Ocho ¿8? Cafarnaum pierde también dos puestos En su séptima semana La película, espléndida película, muy dura De Nadine Lavaki En el 7... Una película española, lo dejo cuando quiera Esta se ha recuperado un puestecito Tiene muy buena carrera comercial La peli de Carlos Terón con David Verdaguer Ernesto Sevilla y Carlos Santos Cuatro semanas en la lista Siete Pues también subió un puesto La caída del imperio americano Otra película que me parece estupenda Película canadiense de Denis Arcán Cinco semanas en la lista En el puesto cinco En el 5 sigue Mula La película de Clint Eastwood. Se ha abonado aquí a esta zona media de la lista La verdad es que es una película estupenda Cuanto más Más dure mejor y son ya nueve semanas las que llevan el super 10. Cuatro. Cold War. Ha caído un puesto. La película de Pavel Pavlikovsky va poquito a poco hacia abajo pero todavía sigue en el cartel y son 31 semanas de exhibición. En el puesto número cuatro, Cold War. En la Guerra Fría, 31 semanas. Nada más y nada menos. Así es. Va camino, bueno, de, de romper absolutamente todo. 31 semanas. El año tiene 52. Eh, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y el mundo del cine está complicado estar. Más de tres o cuatro semanas, pues imagínate 31. Fantástico y un gran éxito de Cold War. En el puesto número 4 en este Super 10 que nos sitúa. En el puesto número 3 Pues Roma gana el puesto que ha perdido Cold War, la película de Alfonso Cuarón. Otra película. Esta se mantiene, para que nos hagamos una idea, Bruno, creo que solamente en dos salas en toda España. Es decir, esto no es taquilla, esto es calidad y otras cosas. La película de Cuarón lleva 22 semanas, otro pelotazo descomunal en el Super 10. En el puesto número 3 y en el 2. Vengadores en Game, la película de los hermanos rusos, con Robert Dony Jr., con Scarlett Johansson, con todos los superhéroes de la Marvel. Dos semanas en la lista, las dos en esta posición. Y en lo más alto, en el puesto número 1. Pues también manteniendo la posición después de siete semanas, Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, que dentro de muy poquito se va a ver en Cannes, imagino que al público europeo, al gran público de todo el mundo que va al Magno Festival les va a encantar la película como nos encanta a muchos de los espectadores españoles Pedro Almodóvar lo ha vuelto a hacer 7 semanas en la lista, todas en el número 1 puesto número 1 para Pedro Almodóvar para su nueva película para dolor y gloria con José Manuel Esquivan hemos repasado esa lista en el callejón José Manuel nos escuchamos el próximo sábado pues naturalmente aquí estaremos uno. un abrazo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 A las seis de la mañana, a una hora intempestiva, los gallos cantan. Los gallos cantan, claro. Bueno, como y tiene ha que tenido ser, una, difusión una difusión inmensa. Ha salido sí, en, la, sí. en, en, en las noticias de todos los canales de televisión esta noticia. Lo que ocurre es que si ha surgido por ahí una, la noticia está un poco mmm, desconfigurada, por así decirlo, de, de origen. Eh, si existe, la noticia existe como tal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 que esas, ese, ese, esa eh, eh, eh, empresa ese, ese, ese, ese eh, eh, gallinero esté en ese, en ese sitio el vídeo ha, ha tenido una difusión enorme también, no es, un... es divertidísimo la forma de comentarlo y la realidad y que y lo luego tiene más video, razón la, bueno, que un santo exacto. y ha porque... tenido muchísima difusión, nos hemos reído muchísimo Mucho, aunque dice es como puños como puños en un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 No. <laughs>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 Canta, claro. canta, porque los niveles de, de medición <risa> sí. han llegado a, a más de 80 decibelios. Claro que a esas horas de la noche. Eso es un buen No que, las es que, estamos... que tienen en la cabeza algunos claro. de los que van a ese es, turismo rural. Estamos en un pueblo, picos, es un pueblo y tiene lo, lo, lo que tiene que haber son gallos y como claro. muy bien dice Cañedo, que vamos a seguir escuchándole, es que tiene que haber eh, eh, eh, gallos, gallinas, tiene que haber perros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 Y cuando me denuncien los castrones, compro un burro entero y lo amarro allí y me cago Oye, en Dios que son con los una castrones. boca caliente a otro, sí, bueno, para que esté allí toda la noche. Y cuando me denuncias el burro, agarro un xerxeote viello, lo meto y lo rebozo bien pela la polvorina de las cabras, Madre que se mía. cargue bien de inquilinos y te lo tiro para la ventana. <risa> y entonces los inquilinos del hotelito rural no van a protestar por el ruido, pero van a estar bailando más de un mes que acabó a vivir, ¿no? Pues que se salía el juicio, ya re allá, eh. la solución persona es la so todo tipo de el, improperios el, el, el, que evidentemente no se puede. Y la defender. solución es Pero, impresionante el, que el, les va a arruinar la vida a los inquilinos sí, del hotel sí. rural, el, sea el como burro, sea, vamos, sí. el burro, los cómo es los sus troncos, yo no sé, que, que yo no sé si bueno, son es la constran, claro, en bable. En fin, que cuidado los inquilinos de ese hotel, los que vayan a ese hotel rural y y que si hay hay pites y pitos ahí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 ¿Cánticos entre los gallos? Sí, 83 es que sí, no. ah, gregorianos. O, o, o los cánticos, o los pitos, o el despertador, pero bueno. Los pites, los bueno, pites. No, los pites es, que van a es, llegar es, ahora, van a llegar los pites. Los pites de las 4 de la madrugada en Onda Cero. La Rosa de Vientos se vuelve mañana a partir de la una y media, las doce y media en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí, escuchamos las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Que siga habiendo muchas gallinas. Son las cuatro, las tres en Canarias.